indígenas organizados y explotados Bum bum clap, bum bum clap, clap. Queremos tener el gobierno Queremos jubbarlo y lo vamos a hacer Boca. Boca. Boca. Boca. Indígenas organizados y explotados Indígenas organizados y explotados